Mira, es un ataque directo es un ataque directo y además las cosas son todas cada viernes hay algo que hay algo que vienen a destruir eh, en principio bueno contarte que desde el primer momento Carlos pirovano vino a, a destruir el cine nacional a destruir el, el el audiovisual en general porque para poderlo comprender eh, llegó y Y seis horas después de que se oficializó su presencia en el Inca, despidió a 170 trabajadores. Eh, dos semanas después despidió a 29 trabajadores. Todo esto los días viernes. a ah, Una semana más tarde cerró 15 áreas en donde pasó a disponibilidad a 22 personas y despidió a 9 más. En un total que entre los despedidos y las personas pasadas a disponibilidad y demás, alcanzó los 230. Después, exceptó de la presencialidad 250 cuando sacó la nueva estructura. Al sacar la nueva estructura, eh, está incumpliendo con la ley de cine. Gobierno que viene a decir que, que va a cumplir con la ley y está incumpliendo con la ley de cine porque ya no hay más subsidios a la producción. Eh, se terminaron. Eh, claro. en base a las funciones que uno Sí, a lo que llama la atención un poco también es la resolución eh, el texto, de la resolución donde afirman también, eh, teniendo en cuenta que el INCA obtiene los recursos, los aportes de toda la, la sociedad eh, y acompañando las políticas del, del Poder Ejecutivo eh, viene a modificar un poco esa estructura y buscar eh, recortar un poco eso eh, ¿qué implica toda esta reconfiguración de la estructura de, del INCA y qué cuestiones también afecta, un poco teníamos entendido que afecta a todo lo que tiene que ver con, con las salas Inca a nivel federal y también con otro tipo de plataformas de difusión audiovisual a través de streaming y, y distintas cuestiones Mira en principio eh, también en esas primeras semanas desfinanció todo lo que tiene que ver con los órganos de coproducción a los cuales el Inca está, está inscripto Eh, frenó la, la, la producción, la entrega de, de proyectos de la producción por 90 días Devolvió todos los proyectos que habían sido presentados y no tratados por los comités Y también devolvió los proyectos que fueron tratados por los comités Que se declararon de interés, pero que no tenían resolución Hacía cuatro meses que no había presidente en el Inca Entonces no iban a tener resolución porque los comités siguieron trabajando Como todos nosotros en el Inca que, no haya, que haya o no haya presidente en el Inca no significa que los trabajadores no trabajan. Al contrario, siguieron trabajando. Entonces, esto afecta fundamentalmente a la producción audiovisual por dos razones. La primera es que vos podés parar la producción por 90 días, pero no significa que cuando retomes todo está donde era entonces. Son años que se pierden. Años, años de trabajo que se pierden y... Como bien dijo Cecilia Roth en, en los premios Platino, el año que viene, a este paso, no va a haber ninguna película argentina. Cortó. opción Que sigue despidiendo gente, cada vez queda menos gente en los lugares de trabajo. Entonces no se pueden llevar adelante las políticas. Y cada trabajador del Estado que se pierde, es un derecho que pierde el pueblo, que pierde la sociedad. Entonces, Esto está cada vez peor y en el Inca no es ajeno a todo esto. Entonces, eh, en ese sentido lo que te digo es que afecta directamente a la producción audiovisual en general y a nosotros los trabajadores que nos, nos van desguazando nos van achurando de a poquitos, ¿entendés? Sí, está más que claro y se escucha más que tremendo. Decís de a poquitos, pero bueno, se un montonazo de despidos. Eh, lo que te quería preguntar yo respecto a, a, a cómo están los laburantes hoy, si están organizados, si sentís que están acompañando las movidas, eh, entendemos que hoy había un abrazo al, gamo, al Gomón, eh, comentanos un poco cómo, cómo está en esa situación la organización de los trabajadores y la moral sobre todo. Mirá, al dispensar de la presencialidad a 250 trabajadores, que fue lo que hizo cuando sacó la resolución, desmovilizó bastante esa situación, y por otro lado, nosotros necesitamos la participación de todos los trabajadores. Nosotros como ATE convocamos a, la, a los afiliados, pero no solo a los afiliados, a los afiliados a otros sindicatos y los que no están afiliados. Y necesitamos la participación de todos. Y eso no está pasando porque hay alguien que va desmovilizando, hay alguien que va ...destratando a los trabajadores... ...nos enteramos que hay trabajadores... ...que fueron despedidos... ...que podrían reclamar judicialmente... ...y no lo están haciendo... ...entonces... ...hay una entrega... ...hay una entrega... ...y esa entrega es lamentable... ...porque de verdad... ...es muy desmoralizante... ...para el resto de los trabajadores... ...esta situación... ...nosotros como delegados... Eh, ...estamos sumamente preocupados... ...por todos los trabajadores porque insisto, cada trabajador que se va es un derecho que pierde la sociedad y, y en el audiovisual cada uno tiene su rol y más en el Inca en donde el Inca no es lo único que hace, no es darle plata a los productores para como dice Sandra Petovelo de sacarle la comida a los chicos del Chaco o los remedios oncológicos a las personas con cáncer como dijo hoy Venegas Lynch no pasa eso no pasa. ¿Y sabes por qué no pasa? Porque la propia producción es la que se autofinancia. ¿Y sabes lo otro? Y esto esto es lo más simple. Pero si se autofinancia, ¿por qué tuvo que pedirle dinero al gobierno nacional? Porque el modelo de negocios cambió. Y no cambió para el Estado, cambió para el privado. El privado dejó de proyectar películas en salas de cine, o por lo menos lo hace bastante menos, y pasó a las plataformas. Y las plataformas no pagan el tributo que pagan las salas de cine. ¿Por qué si están pasando películas en estreno y no lo hacen? Entonces, nosotros no le sacamos ni los remedios oncológicos a las personas que tienen cáncer, ni tampoco le sacamos la comida a los niños del Chaco. ¿Sabés quién se lo saca? Los buitres, los fondos buitres, el FMI, la deuda externa. Entonces, es muy preocupante esta situación, porque el pueblo esperemos que en algún momento despierte, le brinda un aval a este gobierno. ¿Un aval para qué? ¿Para qué? Porque, digo, a vos, a mí, a todos los que... Yo estoy caminando por aquí, por por Corrientes, por la avenida Corrientes en este momento. Eh, a todos los que están acá, le subieron el agua un 300%. La luz, otro tanto. El gas, otro tanto. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? No nos aumentan el salario... Y si nos aumentan es por debajo ahí. Eh, Creo que se, se cortó un poco Ahí la charla sí. con Nicolás estás eh? Hola, hola Hola Nicolás, ahí te retomamos, hola, hola. Te retomamos. Había perdido un poquito no, la perdón, comunicación te... Pero está no, más que claro No, decía que Sí, perdón. Está más que claro, Nicolás, es, es tremendo lo que contás y cómo nos golpea tanto a los trabajadores ahí del Inca y del ENERC como a cada uno de nosotros. Eh, es tremendo. Vamos a, a difundir esta entrevista lo máximo posible en esto que estamos charlando. También lo vamos a hacer de manera escrita en una nota. Así que si querés este, cerrar la entrevista con, con algún mensaje más, contando cómo sigue esta lucha y de qué manera uno puede solidarizarse o ayudar. mira la semana que viene vamos a tener eh, el verdadero abrazo porque hoy no se pudo, porque había alerta meteorológico eh, y allí es donde vamos vamos a tener la solidaridad de no solo de las asociaciones, sino del público en general, porque también hablamos con los espectadores del Cine Gomón Eh, porque es sumamente importante juntarnos a todos para defender al Inca, a la cultura, al cine nacional, pero sobre todo a la soberanía, porque lo que más estamos perdiendo es soberanía, puestos de trabajo, es, es muy dura la situación y no es tremendista, es la verdad. Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación y nada, desde ya los micrófonos de Radionauta abiertos y, y nada, a difundir un poco esta problemática y la solidaridad desde ya con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por difundir esta pelea y si gana la cultura, ganamos todos.